Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, bienvenidos a este programa La Glorieta de este 11 de marzo de 2021. Hoy se cumple un año desde que la OMS declaró la pandemia por un coronavirus desconocido que nombraron COVID-19 y que provocó, ya lo saben, la aplicación de medidas restrictivas sin precedentes en nuestro país. Confinamientos, toques de queda, cierre de empresas, de fronteras, uso de mascarillas y otras prohibiciones que en un año después se están levantando de forma progresiva, lentamente. A partir del lunes podrían abrirse los gimnasios, algo que deberá decidir el Gobierno valenciano hoy en su reunión interdepartamental. Estaremos pendientes de cómo va a transcurrir esa segunda etapa de la desescalada que comenzará el 15 de marzo. A partir del lunes también en Elche se vacunará al personal docente y no docente de los centros educativos los todos los centros educativos, los públicos, privados y concertados. Será un ensayo de la vacunación masiva que se espera para el mes de abril. El alcalde ayer señaló el pabellón Esperanza lag como punto de encuentro de la comunidad educativa para esa vacunación masiva que durará dos semanas. Mientras tanto, las comunidades autónomas se cierran durante el Puente de San José y también durante los festivos de Semana Santa, aunque no sabremos qué va a pasar con la Comunidad de Madrid, la única que se ha negado a cerrar con una presidenta Ayuso que ayer disolvió la Asamblea y convocó elecciones autonómicas para mayo. Fue la réplica de ese terremoto político que se produjo en Murcia al romper Ciudadanos su pacto de gobierno con el Partido Popular. La de ayer Fue pues, sin duda una jornada de escándalo para la política porque muchos gobiernos como el de la Diputación Provincial han comenzado a temblar tras ese acercamiento de Arrimadas y Pedro Sánchez para hablar de las mociones de censura que ya se han presentado, pero no sabemos si habrá más, si los socialistas aprovecharán para arrebatar más alcaldías o gobiernos autonómicos al Partido Popular. puch ha dicho sobre el Gobierno de la Diputación de Alicante que no se puede cuestionar por intereses partidistas y el presidente popular, Carlos Mazón, se apresuró ayer a afirmar que el pacto de gobierno con Ciudadanos goza de buena salud. Pues veremos. De momento, el escándalo político está servido. Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia por fortuna, censuren por todita la ciudad, ahora no hay quien me detenga aunque no pare la lengua de la alta sociedad, este río desbordado no se puede controlar, si lo nuestro es un pecado Tele Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues hoy en nuestro programa hablaremos en unos minutos con el secretario general de la UGT, Ismael Senem, por esas concentraciones que han convocado para hoy en Elche. Después haremos balance de ese primer año de pandemia con la responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General, Mar Masía, ...y continuaremos abordando una vieja tradición... ...que está en peligro de extinción, Lesbelles de Serra... ...además repasaremos la actualidad local... ...en esa ronda de noticias y acabaremos la glorieta... ...con el rincón gastronómico de Manoli Guilaber y Nieves Gil... ...eso será a partir de las diez y media de la mañana... ...antes iniciamos el programa con más música... ...con la de la joven cantante madrileña María de la Flor... ...compositora y violinista... ...porque acaba de presentar su primer vídeo single... ...Vidrieritas. Todo lo que nos aleja... ...es lo mismo que nos une... ...es la luz que nos alcanza por cristal que nos separa, que de colores se abraza. Esta distancia que reza es una trenza, es una trenza que se despreza. Lado, mis ojos, mis manos, mi corazón después de esta hermosa canción de María de la Flor, vamos con el jazz parisino, seguimos con la Avalon Jazz Band. les tois il a la joie et le soleil dans les ruelles il a la joie partout il a de la joie tout le jour mon cœur qui vient avec je ne sais quoi c'est la par en balade comme une folle elle saute de la scène à pied joint puis elle dit tant pis pour moi si je suis malade C'est le droit, il y a de la joie. Air du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bavard est chantant, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie partout, il y a de la joie. 1.4 ...Tele-Elx, Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...son las 9 y 16 minutos de la mañana... ...y nosotros continuamos con el programa La Glorieta... ...comenzamos la primera de las entrevistas programadas para hoy... A las diez y media les contamos que los sindicatos, comisiones obreras y UGT han convocado una concentración aquí en Elche, en la Plaza de Baix, para exigir al Gobierno Central que cumpla con sus compromisos y ponga en marcha, sobre todo, esa agenda de las reformas sociales. Pues bien, para hablar de esa agenda, tenemos hoy, al otro lado del hilo telefónico, al secretario territorial de UGT, Ismael Senén. Muy buenos días, Ismael. Hola, buenos días. Bien, que ¿por qué en la concentración hoy jueves 11 de marzo? Bueno, la concentración de hoy que hemos convocado de objetivos de comisiones pues viene a, a, a seguir ¿no? con la campaña de movilizaciones que se puso en marcha desde el mes pasado, a partir del mes pasado, todos los días 11 de cada mes, hasta que este Gobierno vuelva pues, a tomar la agenda, ¿no? como decimos, social, no la agenda social para la recuperación económica, porque tras esta crisis pandémica de incluar cuando se pueda estar todo el mundo vacunado, pues tendremos que salir de esta situación de crisis sanitaria y económica, pero sin dejar nada de atrás, ¿no? Y, por lo tanto, esta, eh, son concentraciones que se van a realizar en toda España, en todas las situaciones de Gobierno, y concretamente, bueno, pues Elche, que yo creo que tiene la entidad suficiente, ¿no?, para exigir también al Gobierno que cumpla con su agenda en estas reformas sociales, que están comprometidas, ¿no?, eh, y que pongan en primer lugar a las personas vamos a hacer dentro de después de su entrevista tendremos a la directora de la unidad de enfermedades infecciosas del hospital general para hacer balance de este primer año de pandemia porque se cumple hoy un año desde que la oms la declaró el covid 19 como pandemia por eso quería también hacer balance sindical eh, cómo han pasado este, este primer año cómo ha sido para los trabajadores en elche? Pues, bueno Este primer año es un año muy muy complicado, eh, lejos de que algunas empresas, bueno por algunos sectores, eh, eh, se han beneficiado ¿no?, de esta crisis. Eh, hay que remarcar ¿no?, que hay muchos sectores que están sufriendo, muchas empresas que están al borde del precipicio y, por supuesto, con muchos trabajadores y trabajadoras que han perdido sus empleos, otros están en ERTE y, por lo tanto, tenemos una situación económica para nosotros preocupante ¿no? y, por eso esta movilización, ¿no?, para que el Gobierno asuma sus compromisos y una vez que acabemos con esta crisis eh, sanitaria abordemos la vacunación de todo el mundo, pues tenemos tres eh, partes fundamentales, ¿no?, los tres pilares fundamentales que nos llevan a esta convocatoria con el lema de ahora sí toca, ¿no?, y es es preciso, ¿no?, y con carácter urgente aumentar el SMI, el salario mínimo interprofesional, y derrogar la reforma laboral de pensiones Eh, que han venido acompañándonos en este tiempo, ¿no? Y es necesario también incluso, pues hasta que esta situación no se vaya mejorando, eh, prorrogar los ERTE, ¿no?, que han servido como colchón para lo que estamos hablando de un montón de empresas y de trabajadores. Y, por tanto, consideremos just eh, justificable que nos concentremos para que el Gobierno eh, pues atienda esta agenda, ¿no?, esta agenda social y que no está justificado que el Gobierno no cumplan ¿no? al subir el SMI, es un, un aumento ¿no? que, además, se aplica a sectores que, que están aglutinando los colectivos más vulnerables detrás de esta crisis. ¿no? Y por lo tanto, eh, son personas, y mujeres y hombres, trabajadores y trabajadoras de sectores esenciales. Y, por tanto, como el Gobierno se comprometió a dar cumplimiento a lo establecido, además, en la Carta Social Europea, que recomienda situar el SMI en el 60% de salario medio neto, Y esta legislatura es el momento. Hemos ido subiéndolo, estamos ahora en 950 euros, y creo que ahora sí toca ir subiendo paulatinamente hasta esa recomendación de la Carta Social Europea pues un salario mínimo y digno, ¿no?, que encima es para aplicar a aquellos sectores más desfavorecidos en esta crisis. También, como no, pues hay que recordar que desde UGEN de comisiones exigimos eh, pues la recomendación del Pacto de Toledo, ¿no?, y abordarlo en la mesa del diálogo social, no solamente su revalorización con el IPC, sino también eliminar esa, el condicionante que era el factor de sostenibilidad, que es una merma para el futuro de las pensiones. Y, como no, la reforma laboral que se ha evidenciado que lo único es ha servido es para precarizar el empleo, bajar salarios y denigrar muchas veces las condiciones laborales de trabajo y trabajadoras. Bien, pues ha explicado las tres reivindicaciones principales. Estamos en una semana que comenzamos con el 8 de marzo y se pusieron sobre la mesa esos datos que castigan al sector, sobre todo a la mujer en cuanto al desempleo. ¿Qué puede hacer eh, qué puede hacer la lucha sindical para reducir esas brechas? Pues nosotros, la historia nos, nos, nos avala, ¿no? Desde que históricamente venimos reclamando esa igualdad efectiva y real para mujeres y hombres, donde hoy, bueno, esta semana conmemorábamos el, eh, el 8 esta semana conmemoramos el 8 de marzo y es necesario, ¿no?, romper con esa brecha eh, pero no solo salarial, yo creo que es una brecha que se eh, se puede expandir a a a todos los ámbitos de la vida de las mujeres y por lo tanto vamos a seguir trabajando con esa subida, por ejemplo, del SMI que, que lo que hace es recoger también, ¿no?, esa esa disminuir esa brecha salarial entre mujeres y hombres porque precisamente las mujeres desgraciadamente son las que están en los sectores más eh en los sectores más vulnerables, ¿no? Y por lo tanto, subir el SMI justifica eh, que podamos ir aumentando o disminuyendo la brecha salarial, aumentando los salarios pero disminuyendo esa brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Y en esa línea estamos, ¿no? nosotros vamos vamos a cesar en nuestro empeño en que el gobierno empiece a atender ya la agenda social porque hay muchas personas mucho trabajo haciendo sufriendo y muchas empresas que tenemos que sostener el empleo, si queremos salir de esta situación, pues en buenas condiciones. ¿no? Pues estamos saliendo de la situación, la tercera ola ya está doblegada, estamos saliendo con esta desescalada, pero los datos del paro, lo que el futuro que nos eh, que tenemos es incierto, pero no hay datos optimistas de que la, la economía se pueda recuperar lo antes posible. Eh, ¿Cuáles son las previsiones desde que hace eh, UGT? en cuanto a la recuperación del empleo y lo digo por, por los datos del paro que tuvimos sí, no, el datos pasado de paro, no, mes de, sí. de febrero, que no, no son sí. buenos. No, efectivamente no son buenos, vienen en la línea marcada por esta pandemia, donde pues hay muchos sectores, como decía al principio, hay sectores que sí que se han beneficiado de aumento de la economía de las producciones y hay sectores pues que están sufriendo demasiado. no Entonces, es verdad que estos datos irán mejorándose conforme se vaya… Eh, ...disminuyendo las recomendaciones sanitarias... ...del distanciamiento y las aperturas y los aforos... ...y estos sectores, pues concretamente... ...que congregan en el sector servicios, ¿no? ...la hostelería y la restauración... pues eh, ...puedan ir abriendo, veremos, ¿no? O sea, ...un poquito el crecimiento del empleo... ...con alguna recuperación de, de trabajadores... ...que están en los ERTEs... ...y de eso se trata, ¿no? ...de que ir recuperando eh, el crecimiento de la economía... ...sin dejar nadie atrás, pero sobre todo lo importante imaginemos que en una situación donde se abran todos los bares toda la restauración, claro, luego atrás de o sea paralelamente a eso se tiene que dar un condicionante muy importante y es que eh, los ciudadanos tienen que tener, eh, digamos eh, salarios adecuados para activar el consumo si, si se activa todo, todo se abre pero eh, los ciudadanos trabajadores y trabajadoras no tienen un salario en condiciones, pues difícilmente van a aportar ¿no? a ese consumo que haga el crecimiento económico. ¿no? Y por tanto, yo creo que tenemos que ir a la par. Por eso esa exigencia del que es necesario proteger y aumentar los salarios en muchos sectores de nuestro país. Eh, Ismael, eh, le ha preguntado por el balance de este año. Eh, ha dicho que los trabajadores han sufrido mucho, aún queda. Eh, estas son las reivindicaciones que ahora sí toca reclamar al Gobierno central y lo hacen realmente. ...hoy a las diez y media ante el Gobierno local... ...en la Plaza de Baix, ante el Ayuntamiento... ...pues bien, le pregunto... ...¿cuál es el balance de este primer año de trabajo... ...con el Ayuntamiento de Elche... ...¿qué se ha podido hacer a nivel local? Bueno, pues yo creo que hay que reconocer... ...que desde las diferentes ayudas que se han venido... ...en escalada, ¿no?... ...desde el Gobierno central, autonómico o local... ...pues bueno, cada uno en sus competencias... Eh, ...yo creo que hay que reconocer, ¿no?, que todas las entidades locales... ...convertidamente también aquí en Elche... ...pues bueno, los ayuntamientos dentro de sus presupuestos... ...han podido, eh, dentro de sus competencias... ...esas ayudas que se han puesto en manos, ¿no?, de, de, de empresas... Eh, ...no solamente con las ayudas directas... ...sino también con la disminución de tasas y demás... ...y esas ayudas a, a través de los ERTE, que también son ayudas... ...son ayudas también directas que se provocan... ...tanto a empresas como a trabajadores... El balance, es, eh, dijéramos, dentro de lo que cabe, claro, siempre se espera más, ¿no? Porque al final, eh, dijéramos, las cantidades económicas son las que son. y Muchas veces los recursos pues no llegan a todos de la misma manera. Y en eso tenemos que trabajar, ¿no? En que los recursos lleguen a aquellos que más lo necesitan. Y en eso, pues, exigimos nosotros siempre también al Gobierno local que sea capaz de, de que cuando estas ayudas se, se pongan en marcha, ¿no? O de las que ha puesto y las que se vayan a poner, pues que se focalicen, ¿no? sobre todo en los sectores más vulnerables en aquellos que están eh, padeciendo más directamente esta pandemia o esta crisis económica y también en las familias ¿no? en personas y trabajadores y trabajadoras que son los que están en estos sectores o estados colectivos más vulnerables necesitan esa ayuda directa ¿no? y por tanto que focalicemos las ayudas que tengamos pero eh, sin dejar a nadie en el camino y que seamos un poquito consecuentes con la situación no yo creo que debemos eh, atender no de reconocer que esto nos ha sobrevenido a todos, no solo a trabajadores, a trabajadores a empresarios, eh, a gobiernos locales, autonómicos y estatales, y en eso estamos. ¿no? que Yo creo que la forma de, estar, de salir de esta situación es una vez que hagamos balance, que estamos haciendo balance de la, del año pasado, no hemos entrado recientemente en este 2021, esperemos que pasada esta Semana Santa, de que la gente no tiene que perder el norte para que no tengamos una cuarta ola, pues poquito a poquito con conocimiento vayamos saliendo Eh, recuperando la economía ¿no? eh, volviendo a los sectores eh, esenciales dignos para las trabajadoras y que eh, se reactive el consumo pero en condiciones ¿no? Pues muchísimas gracias Ismael Senen secretario territorial de UGT por las explicaciones y sobre todo por esa ese trabajo de reivindicación para mejorar mejorar el mercado laboral eh, de los trabajadores, gracias A vosotros, buenos días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 con Rosmari Alonso. Faltan... Faltan segundos para llegar a las 9 y media de la mañana. Lo hemos dicho al principio. Hoy, 11 de marzo, se cumple un año desde que la OMS declaró la pandemia COVID-19. Dos días después, en España, se decretaba el estado de alarma. Se cerraron los centros educativos, los hospitales se colapsaron en algunas comunidades autónomas. Se cerraron todas las empresas, salvo las esenciales, el país se paró, las bolsas se hundieron, las fronteras se blindaron, los bancos de alimento duplicaron sus productos para responder a esa emergencia social y Europa invirtió, sigue invirtiendo más que nunca en investigación para sacar adelante la vacuna que nos permita recuperarnos de esta grave crisis sanitaria, social y económica. Los científicos consiguen en un tiempo récord sacar no una, sino varias vacunas, una docena hasta el momento, pero el fracaso de las negociaciones entre Europa y las compañías ralentizan ese ritmo de vacunación y es precisamente tras las Navidades cuando la tercera ola ...golpeó duramente a nuestro municipio... ...los hospitales volvieron a estar al borde del colapso... ...con más presión asistencial que en la primera ola... ...las UCI se llenaron, las plantas también... ...y lo peor de todo son los fallecidos... ...que a fecha de hoy continúan produciéndose... ...hemos alcanzado los 240 fallecidos en Ilche... ...más de 200 personas han perdido la vida... ...en este municipio, en esa tercera ola... ...de la que parece que estamos saliendo... ...las restricciones se suavizan lentamente... ...porque no se quiere caer en una cuarta ola... ...y porque el ritmo de vacunación sigue siendo lento... ...un año después, esto no ha terminado... ...y por ello hoy entrevistamos a la doctora Mar Masiab... ...ella es la responsable jefa... ...de la Unidad de Enfermedades Infecciosas... ...del Hospital General de Elche... ...una de las investigadoras que más ha estado trabajando por conocer el comportamiento de este virus para intentar combatirlo y salvar las vidas de estos de la población ilicitana marmasía. Muy buenos días. Hola, buenos días. Un año después, ¿cuál es el balance? ¿Cómo se ha vivido en el Hospital de Elche y usted en primera persona este año de pandemia? Bueno, pues se ha vivido con una gran intensidad esta tercera ola, que realmente para nosotros ha sido como una segunda ola, porque empezamos a subir desde verano y no paramos de subir de forma, digamos, lenta, progresiva, hasta que tuvimos un pico muy importante ya en enero, pero realmente nosotros no hemos descansado desde verano de, de tener pacientes. Y, y bueno, pues la verdad es que esta última etapa ha sido durísima, ha habido muchísimos pacientes. El hospital ha estado completamente lleno, casi exclusivamente de covid Y, y bueno, pues hemos conseguido A pesar de todo, de lo duro que ha sido Pues superarla superarla Y además, eh, bien, vamos Estamos contentos con los resultados finales Porque pensamos que que, bueno, que Han sido bastante buenos para, para todo lo que ha sufrido Esta ciudad en concreto Porque es verdad que la comunidad valenciana En esta tercera ola Ha sido una de las más castigadas Y en concreto la ciudad del Che Yo creo que ha sido de las más castigadas De toda la comunidad valenciana ¿Se sabe el porqué? Eh, se sabe o, o se sabe incluso el eh, esta por qué hemos salido ahora dos meses después de estar golpeados, eh, sobre todo enero, febrero que han sido muy duros, es es la evolución natural del virus, son las restricciones saber absolutamente son las restricciones yo creo que lo que nos ha salvado de esta ola y usa o y, y que nos ha hecho digamos disminuir tanto la, la incidencia claramente han sido las restricciones empezamos a bajar eh, cuando se empezaron a cuando se cuando se tomaron a, a los pocos días al poco tiempo de a la semana o así ya de, de, de haberlas adoptado empezamos a reducir el, el número de, de casos nuevos y ha sido así hasta ahora o sea que claramente las restricciones funcionan y esto es lo que hasta ahora hasta que tengamos la vacuna una ya de forma generalizada y estemos todos vacunadas, es lo único que ha funcionado hasta este momento. Entonces, ¿qué es qué, qué podemos esperar a partir de ahora, que estamos saliendo de la tercera ola? ¿Una cuarta? Eh, ¿Más restricciones? Pues... Lo que nos gustaría es que es que la, la, la, digamos la desescalada de la restricción fuera lo más lenta posible y lo más razonable posible para no efectivamente volver y tener una cuarta ola porque tenemos una prevalencia muy alta de cepas eh, de cepas que no son las habituales de cepa británica de cepa sudafricana que están ahí o sea que hasta ahora las mantenemos a raya Gracias a las restricciones, pero si se relajan las medidas, esto volverá a subir y volveremos a tener un pico importante, o sea que es clave que seamos muy prudentes y que bueno, como está haciendo, que yo creo que está haciendo bien nuestros gobernantes, que, que desescalen lo más lentamente posible, yo creo que eso es clave. Pues hablemos de esas variantes porque es la amenaza, porque aparecen las variantes? ¿eh? ¿Cuántas tenemos ya? Pues aquí nosotros que ya hemos detectado tenemos la, la, la británica, la, la variante británica que ya pues es está entre la tercera parte y la mitad de los casos nuevos en los últimos en, vamos en los últimos, eh, recuentos que se han hecho cuando se ha, se ha buscado y también tenemos variante sudafricana con menos frecuencia pero también tenemos la, la variante sudafricana que hay que recordar que es una cepa que además escapa de la vacuna, o sea que es muy importante que la mantengamos a raya porque frente a esa no estamos protegiendo. ...cuando nos vacunamos, así como de la británica así que lo estamos, de la sudafricana, ¿no? Y por eso es muy importante que no, que no bajemos la guardia en ningún momento. Eh, ¿Va a haber capacidad para poder eh, vacunar contra la cepa sudafricana en cuestión de, de meses? Sí, estoy, vamos, estoy segura, se está trabajando, se ha trabajado muy rápido y muy bien con la, con la vacuna, con el desarrollo de las vacunas y se está trabajando también para crear vacunas que sean activas frente a esa cepa y probablemente pues en unos meses estarán disponibles, pero por eso, como todavía gran parte de la población, la mayoría de hecho, no está vacunada ni siquiera para las cepas habituales y, y por supuesto tampoco disponemos de esa, de esa vacuna, pues por eso es muy importante que seamos muy prudentes y que evitemos al máximo el contacto, que sabemos cómo se contagia. Sabemos que se contagia por aerosoles cuando hablamos con otras personas, cuando nos reunimos con otras personas y es muy importante por eso que sigamos como hemos hecho hasta ahora, lo hemos hecho muy bien porque ha funcionado claramente desde que empezamos a, a restringir los contactos, bajaron los contagios drásticamente y así tenemos que mantenerlo, ojalá que lo mantengamos durante mucho tiempo y que no tengamos que tener un nuevo repunte que sería un fracaso realmente. ¿Y, y por qué hay una respuesta a la aparición de, tan, de estas variantes? ¿Pueden haber más? ¿Por qué? ¿Por aparecen estas variants el, el virus muta el virus de forma natural se adapta y, y, y, y muta tiene tiene mutaciones y algunas de esas mutaciones que surgen por azar pues tienen más facilidad para propagarse y entonces son las que digamos se adueñan y, y inundan el resto vamos a, a, a, a digamos que anulan al resto de las cepas y, y son las que predominan en ese momento entonces se produce por azar y si alguna tiene una ventaja sobre las otras pues es la que empieza a proliferar de forma ya diseminada. no eh, La vacuna entonces es, es la medida más importante para poder superar la pandemia Mar, pero vemos que el ritmo es lento, con lo que usted está pidiendo prudencia, pero ¿qué pasa? Porque también estamos comprobando que entre hay personas que se vacunan eh, de la primera dosis y mm, se contagian antes de la segunda. ¿Por qué ocurre? Eh, ¿Es posible que se contagie una persona ...en medio de, de, de esas dosis, de las dos dosis. Bueno, puede ocurrir ahí un tiempo, que tenemos que dar un tiempo al sistema inmunitario para que se desarrolle para que se desarrolle la, la protección frente al virus y a veces ocurre que, que en el periodo ese intermedio pues, hemos tenido una época de circulación masiva del, del, del, del virus, que había una cantidad tremenda de personas infectadas y que a su vez infectaban a otras entonces muchas de las que se vacunaron en ese momento en que había tanta incidencia una, una frecuencia tan alta del virus circulando pues coincidió que se infectaron en medio de de la la la vacuna, pero es verdad que incluso una vez vacunado, aunque tengas el, el virus es muy probable que la respuesta no sea tan tan tan drástica y tan bueno tan, que tan perjudicial como lo es en alguien que no estaba vacunado y por supuesto cuando ya se vacuna eh, está demostrado que no lo es, ¿no? Que, la, que la vacuna protege incluso aunque uno, una persona se infecte, protege de desarrollar la enfermedad o una enfermedad grave. O sea que pero eso sí va así había una incidencia y una circulación tan sumamente frecuente del virus que muchas personas en ese internet entre una dosis y otra se contagiaron. También hay mucha, se pregunta uno cuando nuestros mayores están vacunando y, no, y muchos nos preguntamos si cuando reciben la primera dosis pueden contagiar. Sí, vamos, no está no está claro el efecto que tiene la vacuna sobre la protección frente a la infección. Lo que está claro es que no se desarrolla la enfermedad, que es lo más importante, que es lo que buscamos. Si alguien tiene COVID, que pase pues como lo pasa muchas personas, asintomático o con pocos síntomas o con síntomas no graves, que tenga algo de fiebre, malestar, pero que no desarrolle la enfermedad que produce pues una neumonía bilateral y la muerte potencialmente en los casos más, más graves. Entonces, la vacuna no está claro que nos proteja de que nos infectemos y que a su vez nosotros que estamos vacunados podamos transmitir el, el, el virus a otras personas que no lo están. Pero lo que está claro es que la vacuna, si no estamos vacunados, no vamos a ponernos enfermos o no vamos a ponernos enfermos mmm, graves, que es lo que de, lo que buscamos, ¿no? que no haya mortalidad por el virus y que no haya pacientes que tengan que ingresar en el hospital y, por supuesto, en las UCI. Eh, la vacunación masiva eh, está prevista a comenzar a partir de abril. Eh, uh -huh. Ustedes ya, eh, la de AstraZeneca es quizá la vacuna que están diciendo que tiene más efectos, son leves evidentemente, efectos secundarios como vértigos, pero ¿por qué es? ¿Por la vacuna o porque la gente es más joven y por tanto su sistema inmunitario eh, pues responde más agresivamente? Bueno, ahí no sabemos por qué es verdad que hay personas que tienen más efectos secundarios que otras. Probablemente, efectivamente, depende, es un factor que es individual de la respuesta inmunitaria, de cómo respondes de, de, a, la, a la estímulo que que, te, que que supone la vacuna, ¿no? Hay personas que responden de forma mucho más agresiva, que generan anticuerpos en muy poco tiempo y mucha cantidad, y otros que los desarrollan en menos tiempo y de forma más paulatina. Entonces, es hay desarrollo, digamos, brusco en, y de... de una, una respuesta, digamos, eh, intensa frente a la vacunación es lo que puede hacer que en un momento dado eh, pues pueda haber síntomas, que pueda haber fiebre, malestar, efectivamente, vértigos, diarrea, dolor de cabeza. Muchas personas sí que tienen síntomas y, sin embargo, otras que se ponen la misma vacuna no tienen ninguno. O sea que son factores que son individuales y que no sabemos por qué una, unas personas responden pues, de, de esa forma, digamos, más intensa a la vacuna. Hay líneas de investigación, llevan un año eh, tratando a los pacientes de COVID. Eh, ¿Podemos decir que después de un año hay ya tratamientos que, que combaten de forma eficaz el COVID? En Elche, por ejemplo, se han podido no, no, no se han evitado las muertes y, y ahora le iba a preguntar si usted tiene los datos de, de, de qué personas son las que han muerto en Elche. Si las personas mayores, las personas jóvenes con patologías... Pues la verdad es que esta, esta última ola, esta tercera ola... ...tenemos que decir que nuestro departamento del Hospital General de Elche somos, es el que menos mortalidad ha tenido, afortunadamente, y, y es verdad que las personas que han fallecido en esta última ola han sido eh, personas fundamentalmente mayores, con muchas otras patologías. En esta última ola, a diferencia de la de la primera ola, que prácticamente no afectó a los, a los centros de, de, de mayores, a las residencias de mayores, en esta última ola sí que ha habido una afectación muy importante de, de las residencias. Hemos tenido, pues, más de la mitad de los pacientes de residencias han sido de la comunidad. ...de la valenciana... ...y desde concretamente también ha habido... ...muchos brotes en muchas residencias... ...estos pacientes cuando enferman... ...tienen ya muchos otros problemas... A, a los que se añade este virus y esto es lo que ha causado en gran parte de la mortalidad de esta última ola, o sea que no hemos tenido prácticamente en esta ola, hemos tenido también algunas personas más jóvenes y con menos comorbilidades, pero mayoritariamente en esta ola los que han fallecido han sido personas con muchos otros problemas que digamos a los que se ha añadido el virus y que ha agravado su situación general, que en algunos casos ya era mala. Y, y la verdad es que además ya digo estamos contentos porque porque bueno porque hemos tenido una mortalidad relativamente baja ya digo más baja que otros departamentos y es cierto que sí que es verdad que tenemos ahora más fármacos que sabemos que funcionan tenemos antivirales que sabemos que funcionan bien eh, fármacos antiinflamatorios que también funcionan ha habido resultados de ensayos clínicos que lo han demostrado nosotros lo hemos puesto en práctica y hemos visto que los pacientes han ido mejor en esta última ola que en la primera o sea usaré claramente ya sabemos ...qué es mejor para los pacientes... ...y cuáles son los tratamientos... ...que disminuyen más la, la mortalidad... ...y que hacen que los pacientes mejoren... ...se recuperen... ...o sea que claramente en esta última fase... ...hemos estado mucho más... ...digamos, hemos tenido más evidencia... ...de lo que hacíamos... ...porque había resultados de los estudios... ...y, y hemos tratado mejor a los pacientes sin duda. Se si han hecho estudios eh, de nutrición... ...y si, ayer mismo publicábamos aquí... Eh, ...que una dieta rica en vitamina C... Y IDE puede combatir él puede prevenir el el covid es cierto Sí, yo creo que hay factores que efectivamente, que además de los de los fármacos ayudan, está claro que las vitaminas y los antioxidantes ayudan a que las defensas funcionen mejor y que, y que todo eso también contribuye sin duda a que, a que los pacientes tengan mejor evolución y mejor recuperación, porque luego hay que pensar que esta enfermedad en los pacientes a los que afecta les deja eh, con muchas secuelas. En algunos casos estamos haciendo seguimiento de los pacientes después del alta, incluso al año, tenemos ya pacientes que hace un año que desinfectan ...y que todavía tienen síntomas, los estamos viendo aquí en la, en la unidad... ...que ya digo, tenemos un seguimiento de estos pacientes... Y, ...y está claro que hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta... ...para que se recuperen y que para que la queden digamos íntegros... ...desde el punto de vista de salud, igual que estaban antes que, de, de enfermar. ¿no? O sea, que, ¿Y, ¿Y cuáles son que las secuelas más frecuentes que deja el COVID en los pacientes... ...que están ustedes viendo? Bueno. Pues vemos desde secuelas físicas, hay personas que, que todavía pues notan que no respiran igual, que tienen cierta eh, pues, eh, falta de aire para para realizar, por ejemplo, esfuerzos. Hay muchas personas que siguen con cansancio, que después de un año todavía no están en condiciones físicas como lo estaban antes de la, de la infección, que, que notan que, que se cansan antes. Hay personas que tienen ansiedad, que tienen palpitaciones, por ejemplo, es otro síntoma también bastante frecuente, eh, depresión. En ocasiones también, personas que no han nunca deprimidas, que después de la enfermedad no están bien con anímicamente o al revés, ansiedad, personas que tienen eh, pues, nerviosismo y que no, que, no, que no tenían tampoco previamente, vemos caída de pelo, también con frecuencia, en fin, hay bastantes síntomas mmm, que, que, que, bueno, que después de tantos meses que, que desde que han tenido la infección todavía no han recuperado al 100%. Esto es en cuanto a los pacientes y en cuanto al personal sanitario, están ustedes inmunizados, no ha habido contagios en esta tercera ola, la vacuna ha funcionado por los datos, pero ¿qué secuelas queda en profesionales que llevan un año, como usted ha dicho, sin descanso? pues efectivamente fundamentalmente hay hay muchas secuelas psicológicas, hay también ansiedad, estrés y depresión. Es verdad que los profesionales además eh, no hemos tenido casi descanso, ¿no? Porque ya digo, nosotros concretamente en nuestro departamento es que desde desde verano no hemos tenido una tregua porque hemos estado teniendo casos continuamente y bueno, esto digamos ha sido el remate, ¿no? Desde lo que es los dos últimos meses, enero y febrero han sido pues tremendos de, de trabajo de tensión de estrés de, de, de ver que, que, que bueno que, que día en día aumentaban los pacientes y aumentaba la, la cantidad de trabajo y que, que no sabías hasta dónde podía llegar ¿no? y bueno lo que supone también pues eso el miedo también efectivamente pues al a, a enfermar a, a que tú transmitas el virus a tu familia en fin ha sido ha sido muy duro y, y muy agotador la verdad es que la, la, la gente está agotada especialmente. Mar, ¿y qué sistema sanitario es el que nos ha quedado después de de, estos, de estas sacudidas tan, tan, tan graves que hemos tenido? ¿Qué sistema sanitario sale reforzado, eh, como dicen los políticos que han invertido, o, o cómo ha quedado este sistema sanitario? Porque ahora, ahora les queda pues, curar todas las patologías que se han abandonado en este año efectivamente hombre ha quedado un sistema agotado completamente agotado que ha invertido mucho la verdad es que se ha invertido mucho en esta en esto, esto, todo esto este problema que hemos tenido que era el problema que había que resolver y que había intenta resolver lo más posible la verdad es que en nuestro caso, en nuestro hospital, en el hospital general, hemos tenido mucha suerte porque hemos trabajado en equipo, coordinados con, con, con dirección y en todo momento se nos ha facilitado todo lo que hemos pedido, o se hemos tenido necesidad de, de muchas cosas, más ma de material y de personal, porque llegó un momento en que ya pues no podíamos abarcar todo lo que se nos venía encima y se nos ha facilitado, o sea, que en todo momento se ha hecho el máximo para que, para que las cosas funcionaran bien y para que los pacientes recibieran el máximo mejor tratamiento en cada momento, o sea que en ese aspecto pues yo creo que se ha trabajado como se tenía que trabajar. Otras patologías se han abandonado pero era inevitable o sea que primero porque muchos pacientes no vienen al hospital por el temor que es lógico de, de infectarse y después porque el hospital estaba lleno de pacientes pacientes muy graves que teníamos que ingresar necesariamente porque su vida dependía de que tuvieran un tratamiento y oxígeno y, y, y por tanto pues es verdad que todo eso ahora estamos recuperando, intentando ahora se ha renovado prácticamente ya normal, la, la actividad normal que teníamos antes del COVID y estamos intentando pues recuperar todo eso que hemos perdido, pero que ha sido inevitable porque se nos ha venido encima y no podíamos hacer otra cosa que atender a pacientes muy graves, gravísimos muchos de ellos. La normalidad pasa por, usted mmm, se va a ir de vacaciones, va a tener descansos, días libres esa es la normalidad <risa> en el hospital cuando se dice, un enfermero, un médico dice, bueno, puedo librar hoy, pero <risa> Yo creo que hay que aprovechar ahora, hay que aprovechar ahora que tenemos una, un buen momento. Hay personas que, que, que no han tenido prácticamente vacaciones porque hemos estado continuamente pendientes de lo que pasaba, porque ya digo que no hemos tenido tregua, llevamos ya muchos meses sin ninguna tregua, que, que digamos no hay casos, estemos tranquilos, vamos a ver qué pasa. Llevamos hace mucho tiempo y yo creo que ahora es un momento que hay que intentar que todo el mundo que ha estado bueno en primera línea dando el máximo, porque la verdad es que se ha dado el máximo y además siempre de forma completamente desinteresada sin, sin poner nunca ninguna pega y, y la verdad es que incluso bueno con, con ánimo, viniendo el trabajo intentando animar a los demás pues hay que recompensarles no y yo creo que ahora es el momento de que se les pueda recompensar con algún día que puedan bueno, un poco desconectar de, de todo este terremoto que hemos tenido Desde luego que se lo merece Mar Masía. Muchísimas gracias responsable de la unidad de enfermedades infecciosas, supongo que hay mucho trabajo también por realizar, tendremos ocasión de poder entrevistar eh, precisamente el trabajo que ustedes han, han llevado a cabo y que en el hospital general ha sido hasta pionero en algunos departamentos, pero vamos a terminar esta entrevista con el mensaje más necesario que usted pueda dar a nuestra audiencia en estos momentos, lo decía al principio, la desescalada muy prudente pero nosotros eh, ¿cómo tenemos que actuar? Pues yo creo como hemos estado actuando hasta ahora. Esto ha funcionado, o sea, estas medidas que se han tomado de restringir los contactos y de usar la mascarilla todo el tiempo, intentar socializar lo menos posible y si no socializamos mejor, yo creo que vale la pena. Nos queda ya muy poco, o sea, estamos en la fase final, pronto vendrán las vacunas, habrá una vacunación masiva a la población y tenemos que dar tiempo para que ocurra eso. Yo creo que es muy poco el esfuerzo que se nos pide. Sería ahora devastador tener una cuarta ola, estamos ya completamente eh, derrotados, entonces yo creo que tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo que es mantener esta situación que tenemos ahora que es una situación privilegiada, tenemos muy pocos contagios, que siga esto así que nos dé tiempo vacunarnos y ya tendremos pues dentro de unos meses tiempo de celebrarlo, de estar todos juntos, de abrazarnos, de besarnos que es lo que nos apetece Pues muchísimas gracias y todo el reconocimiento del mundo a ustedes, al personal sanitario Gracias Mar. Muchísimas gracias a ustedes Hasta luego 101.4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 com Cuando realizamos la magia de hacer actos de amor, la felicidad y la alegría de vivir brotan instantáneamente en nuestros corazones. Sumémonos a esta maravillosa campaña de la alegría de vivir. El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir alegría de vivir cuando estás cerca de mí ahora sueño De vernos a todos siendo conscientes saliendo a buscarla protegerla cuidarla mi manera y la tuya ambas a la par deben de ir a la par la alegría no puede volverse a cerrar ahora a esperar lo que habrá TV. 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Quedan 3 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y nosotros continuamos con más entrevistas lo hemos dicho al principio y vamos a hablar de una tradición que se encuentra en peligro de extinción porque llevamos ya dos años sin ver Belles de Serra. Evidentemente la pandemia lo impidió en 2020 pero queremos saber ...que ha pasado en 2021... ...porque les belles de sarra ...deberían haberse convocado para... ...ayer mismo, el miércoles central de Cuaresma... ...y no vimos esos muñecos... ...de antes a la de las fallas... Pues bien, hablamos con uno de los responsables de la recuperación hace décadas de, de esta tradicional eh, pues costumbre de colocar en el, en, el, en, los, eh, en, en el centro de la cuaresma, de colocar muñecos en balcones, en colegios, pues para reírnos de nuestra situación política y de lo que nos rodea. Él es Pepe Payá. Muy buenos días, Pepe. ¿Qué ha pasado hola buenos días eh, qué ha pasado este año que no hemos tenido ves de sarra no ha habido tiempo pues, para convocar el concurso no eh, realmente es que el año pasado eh, estuve en contacto con la concejala y bien eh, eh, eh, eh, lógicamente conforme estaba la cosa pues después de tener los, los programas hechos y todo pues se tuvo que suspender porque ya estábamos todos confinados Y entonces le dije, bueno, entonces, eh, ¿qué hacemos? Porque esto yo no le veo ningún peligro. No, no, no, no esto se suspende y avisaré yo cuando se pueda hacer y tal y cual. Entonces este año, pues como estamos más o menos, no estamos tan tan eh, confinados como entonces, pero eh, realmente pues no no he sido eh, con, con contactado para nada. Y claro, pues eh, yo estoy esperando a ver la posibilidad de de haberlo hecho entonces vamos a ver si si pasa el año que viene tenemos suerte y podemos otra vez pues poner eh, esos muñecos que al fin y al cabo pues desde la época medieval que se empezaron a hacer como como crítica a, a los a los musulmanes que fueron a parar eh, donde ellos pidieron en el arrabal de san juan y desde, desde eh, las murallas del ayuntamiento, pues bueno, luego el pueblo los tenía para hacer críticas de, de todo Quisque, no eh, igual de los políticos, como de, de, de empresarios sí. o incluso de personas que de alguna forma les tenían ojeriza, ¿eh? porque En eh, eh, un eh, momento, vamos, Pepe Payalo, a, ahora hablaremos de la historia de Les Belles de Serra, que sí. la está apuntando, una de sus versiones, pero hay que dar la bienvenida porque ya son las 10 de la mañana a los telespectadores de Teleelche, a los que nos siguen a partir de las 10 por la señal de Teleelche, en este programa ah, La Glorieta, que comenzó a las 9 de la mañana, aquí en el 101.4 de Teleelche, en Radio Marca. Comenzó hablando de esa concentración convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras hoy en la Plaza de Baix a las 10 y media para reclamar al Gobierno Central que ponga en marcha su agenda de reformas sociales y que ha continuado este programa de la Glorieta con una entrevista a la directora ...de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General... ...Mar Masiá, quien nos ha hecho el balance de un año de pandemia... ...ha dicho que el sistema sanitario, el personal sanitario... ...sale agotado después de eh, haber eh, sufrido eh, una tercera ola... ...con muchísimos casos, con eh, los hospitales al borde del colapso... ...por eso ha pedido prudencia en la desescalada porque considera que las medidas restrictivas son las que han funcionado y las que han doblegado la curva de contagios. Y ahora estamos hablando con uno de los responsables de haber recuperado desde hace décadas les velles de Sarra. Es una tradición que es la de que se, se lleva a cabo los pues los miércoles de ceniza, eh, el central de la Cuaresma, en mitad de Cuaresma y que como dice eh, Pepe Payá estaba diciendo se remonta a la Edad Media cuando aquí en Elche él dice que los musulmanes y cristianos o eran, bueno, Vamos a dejar que nos explique la historia, su versión de les velles de Sarra, porque ha dicho que este año no ha podido ser, el año pasado tampoco por cuestión de covid, pero que espera que en 2022 se recupere. ¿Y cuál es su versión histórica de los orígenes de les velles de Sarra? ¿Quién quién inventó les velles de Sarra aquí en Elche? ¿Los los musulmanes? Sí, efectivamente, eh, no los musulmanes, sino los cristianos porque los musulmanes ...estaban dentro de la Vila Murada... Eh, la, la, ...la Elche Central, Murallada... Eh, ...donde está Teleax también... ...dentro de ese, de ese circuito... ...pues bien, eh, cuando en 1265... Eh, son eh, ...se firma el pacto... ...que no hay guerra de ninguna clase... ...se firma el pacto... ...y los moros piden irse a partir... ...de la calle del Ángel hacia adentro... ...ahí fundan el Arrabal de San Juan... ¿Eh? El San Juan viene el nombre después, pero Arrobal, que significa extrarradio, pues sí. lo fundan ahí. Eh, eh, porque había Sí, bueno, está usted hablando de la expulsión de los... Eh, cuando viene el rey Jaume I con sus caballeros, los la reconquista de los cristianos al, a la ciudad musulmana. Bien, y usted considera que los cristianos eh, durante el... En la mitad de la cuaresma era cuando colocaban los ninots mirando hacia la Raval, hacia donde estaba la población morisca, para reírse de ellos. Sí, efectivamente, los castellanos que estaban en, en la calle Sant Jordi, ellos entran y se posesionan donde estaban antes los musulmanes. Y ya para burlarse de ellos, pues cuando llega este día, que era dentro de, de la rigidez que había tenido, Entonces, en Cuaresma era el día que se permitía pues cambiar incluso pues eh, la iglesia se pone de color rosa, verde morado, eh, el, se podía cantar, en fin, había ya un, una flexibilidad, pues entonces el, el pueblo para pasarlo bien, pues pero hacia... Pepe, no, eh, los orígenes de les Belles de Serra no están muy documentados, ¿no? Hay distintas versiones. Esta es una la suya, la del Patronato Histórico Artístico Cultural de Elche, que ha publicado diversos eh, libros sobre la historia de Elche e incluye les Belles de Serra. Pero lo ¿Sí? importante, lo importante de además de los orígenes de les Belles de Sarra es saber si en 2022 está garantizada la convocatoria de este concurso. Desde la sí, capitalidad bueno, de eh, Cultura por, les han les han asegurado que van a tener el apoyo, el patronato, para volver a recuperar Lesbelles de Serra? Por nuestra parte, eh, cuando hablamos con la eh, concejal, ella estaba muy dispuesta. Luego ya eh, nos llamó eh, precisamente su secretario y, y nos dijo que que tenía que suspenderse, estaban los programas de hechos y todo, y yo dije, bueno, pero eso no tiene importancia por por esto, porque ahí se pone el muñeco y pasa una persona o lo que sea, no, no, no, estamos totalmente confinados y tal, entonces cuando Pues ya te llamaremos, bueno, yo estoy esperando que me llamen, entonces para el año 22 espero que todo esto se haya uh -huh. solucionado. Pero Pepe, entonces... ¿estás diciendo que en 2021 no le ha llamado la Concejalía de Cultura y por eso no hay Belles de Sarra? No, claro, la de fiestas en este caso. Ah, la ¿eh? de fiestas, eh, vale. Sí, y entonces... entonces Pero no le ha bueno, llamado, pues, no le ha llamado, ha dicho... No, Mario, no, no. Ah, no eh, y no, por eso y ustedes entonces, no, han, pues, no han colocado les vellas no han podido... Eh, exacto, eh, ¿no? No, no íbamos a hacerlo si si no teníamos el respaldo de, de la concejalía. Entonces, para el año que viene, como ya nos prometieron en el año anterior, esperamos que se pueda hacer y que eh, contemos con su apoyo. Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, porque entonces hay interés por parte del patronato de continuar manteniendo viva esta tradición. Sí, bueno, el, el patronato, por desgracia, eh, yo no estoy ahí, se desapareció, y lo que lo, lo hemos recuperado fue en la Asociación de Jubilados y Pensionistas Ylicitanos, porque a mí me sabe muy mal que eso se pierda, eh, y lo, lo seguimos haciendo, entonces yo mediante... ...para el año que viene, que ya creo que ya podremos reunirnos en la asociación y, y demás... ...y empezar a, a, a, a programar actividades, y entre ellas, por supuesto, Lesbelles de Serra... ...que de alguna forma, pues es un, nuestra idiosincrasia de alguna manera. Pues muchísimas gracias Pepe Payá, y solo desear larga vida a Lesbelles de Serra. Esperemos que sí, gracias.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan nueve minutos de las 10 de la mañana y nos vamos ahora con la música de la banda Love of Lesbian que acaba de realizar su viaje épico hacia la nada Así suena No. Hermano de hambre, mierda del Valls, tu alma sigue intacta en ese local, pero la línea que muy pocos quieren cruzar. Tú la saltaste hoy, ¿con qué noticia empiezo? Abre con tu ángel de la guarda justo al alba dimitió Sin la opinión de Dios Ahora trabaja en un gran parque me quejé su actitud Me dijo dónde estabas Y andy de nadie El soño con ser nadie Más ligero que el aire Uhhh Sin de aquel dolor ¿Con qué noticia empiezo hoy? Te suspendiste en el vacío Aunque no ...1.4... ...Tele-Elx Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...son las 10 y 14 minutos de la mañana... ...y ya tenemos con nosotros... ...a nuestra compañera Marga García... ...aquí en los estudios... ...de Tele-Elx Radio Marca... ...preparada para dar ese repaso... ...a la actualidad local... ...como todos los días... Marga, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. A ver, sí, eh, estás en micrófono. Bien, Marga, hoy es un día que lo encaramos de forma optimista, eh, sobre todo por tras la, la entrevista realizada a Mar Masia, que hoy es el día del balance, porque se cumple ese año desde uh -huh. que se declaró el COVID-19 como pandemia, y ella nos ha dicho que estamos muy cerca ya de el final, porque la vacunación sin duda nos va a inmunizar, nos va a proteger... ...ellos están pendientes de las mutaciones del virus, porque las hay... ...ya tienen controlada la británica y la sudafricana... ...y lo más importante es que también ha comentado que hay capacidad... Eh, ...los científicos tienen capacidad para, eh, en cuestión de meses poder sacar otra vacuna que pueda o la misma vacuna que pueda sí. frenar también el avance de los contagios de la sudafricana, que es la que en estos momentos uh -huh. escapa a la docena de vacunas que ya andan por el mundo protegiendo. O sea que tenemos optimismo y ella mismo nos estaba diciendo que ya se ha superado, se ha salido de, de esa pesadilla vivida en enero y febrero, que han sido los meses más duros en el hospital de Elche. Sí, y una mejora de la situación que se, bueno, se refleja en esa ocupación de los hospitales. Son 27 las personas ingresadas, el mismo número que ayer, tanto en, en planta como en la UCI. La buena noticia es que no hay que lamentar ...ningún eh, ningún fallecido... ...después de que ayer fueran tres las personas... ...así como una buena noticia... ...que se mantenga... Eh, uh -huh. ...que no suban ese número de ingresados... ...y por supuesto que no haya fallecidos... ...eso es la noticia más importante... ...y también hablando de esa vacunación... ...y es que ayer el alcalde anunciaba... ...que estaban preparando todas las medidas necesarias... ...para iniciar la vacunación del profesorado... ...y del personal eh, no docente... ...unos 7.100 miembros de la comunidad educativa entre los que se incluyen profesores, administrativos, cocineros de comedores o responsables COVID. Todos serán citados en el pabellón Esperanza Lag. Hay mucho más personal, el de limpieza, los monitores, y de hecho ahora exigen esos monitores extraescologales también eh, incluirse en, en ese plan campaña. de vacunación. No sé, deberán esperar. Y desde el ayuntamiento bueno pues han asegurado que ya se ha procedido a la adecuación del espacio para uh -huh. comenzar esa vacunación allí en el pabellón esperanza la así que una buena uh -huh. noticia por supuesto ya que se bueno, el personal sí. o sea, el profesor personal docente bueno pues son muchísimos uh -huh. las personas en toda la comunidad valenciana Sí, eh el, el, lo garantizaba el presidente Chimo Puchi Ana Barceló que a partir del 15 de marzo uh -huh. se comenzaría la vacunación y además en, en horario no lectivo para sí. no entorpecer el día a día en los en las aulas, porque estamos hablando de una vacunación solo del profesorado de infantil, uh -huh. primaria y secundaria. Universidad va a uh -huh. quedar se uh -huh. queda para sí. otra otra fase, que es la fase de la vacunación masiva y esto va a servir a modo de ensayo porque Evidentemente se va a vacunar por las tardes, se va a vacunar en un punto como el Esperanza lag y veremos cómo, cómo, cómo sí, resulta. Sí, no sé sí si garantizaron que a partir del lunes ya puede empezar la vacunación aquí en Elche o habrá que esperar algunos días. No se marcó tampoco una fecha fija, solo sabemos ese 15 de marzo que anunció. Eh, la generalidad, uh -huh. pero aquí en el Chile no se ha establecido una fecha fija, pero sí, como tú decías, es una prueba de esa vacunación masiva y es que son más de 100.000 las personas que se pretenden vacunar relacionadas bueno, con el sector de la educación y de cara bueno pues a esa campaña que comenzará posiblemente ese 1 de abril, sí. pues para ver cómo cómo funciona en, en puntos concretos esa vacunación. Bueno, pues veremos, veremos de momento hay que ser muy prud muy prudentes en la desescalada y sabemos, tenemos la noticia de que ya el Ministerio de Sanidad mm. ha cursado esa orden, ese decreto en el que eh, se cierran todos los perímetros de las comunidades mm. autónomas para San José y, y semana para Semana Santa. Santa. Lo que no sé es lo que va a pasar en la Comunidad de Madrid, porque con el terremoto político que estamos viviendo, sí. que, que está sacudiendo todos los pactos de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos, nosotros sí que estaremos muy pendientes, suponemos, a ese gobierno de la Diputación Provincial. Ayer mismo eh, sí. Chimo Puig decía que no se iba a cuestionar un gobierno provincial como el de la Diputación de Alicante por cuestiones partidistas, sino para presentar una moción de, de censura debe haber más eh, cuestiones de fondo uh -huh. y de calado. Y el presidente del gobierno provincial, Carlos Mazón, se apresuró a decir que el pacto de gobierno entre ciudadanos aquí en Alicante goza sí. de buena salud. Sí, es. sí. Veremos veremos hasta dónde llega este escándalo monumental en la política. Eh, un tormentón, Marga. Ayer fue una no, fue un jornada tormentón. trepidante. No no lo creíamos no. lo que estábamos viviendo en el minuto a minuto. Y dentro de esa jornada trepidante, ahí estaban las noticias locales. Como esa vacunación, que con ese punto de encuentro de la Esperanza lag uh -huh. Pero también tuvimos más noticias, como el porcentaje de reciclaje, que es poco, es bajo, el que se está sí. produciendo y registrando en Elche. A pesar de que el edil de limpieza aseguró bueno pues que ese porcentaje había aumentado unos ni, ha aumentado durante 2020 pues el mayor porcentaje desde que se registra ese servicio de recogida selectiva pero aún así aseguró que se encuentra por debajo de la media de la comunidad valenciana y también a nivel nacional por eso bueno pues el objetivo con esa nueva contrata de limpieza que arrancará en unos meses la idea es concienciar más a la población a través de agentes medioambientales de la importancia de reciclar ...y también gracias a los nuevos servicios... ...como la implantación de mini mini ecoparques... ...puntos móvil y además de más contenedores... ...y por supuesto con la introducción de ese quinto contenedor... ...de materia orgánica... ...así que bueno, ese es uno de los objetivos... ...con esa nueva uh -huh. contrata que entrará en vigor en unos meses. ¿Y tenemos hoy más previsiones? Eh, ¿Qué tenemos para, sí, hoy? Pues para eh, hoy jueves? El Edil de Turismo presenta la campaña de promoción... ...de La Palma Blanca, uh -huh. con ese apoyo a este sector... ...que lo está pasando tan mal eh, por la pandemia... ...tras la suspensión de la Semana Santa de este año y del 2020. Además, el alcalde, la Edil de Medio Ambiente... ...y el Edil del Ciclo del Agua inauguran la exposición Fotoclot... ...en el claustro de la Biblioteca de San José. Además, la Edil de Fiestas firma el convenio... ...entre el Ayuntamiento y la Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa y además también el Alcalde y el Edil de Recursos Humanos reciben esta tarde a 18 funcionarios jubilados en 2019 y 2020, a los que les entregarán un diploma de agradecimiento por su trayectoria y sus servicios. Y si teníamos poco, eh, hay que añadir también esa concentración convocada por, por los, los sindicatos. sindicatos. Así que una jornada también muy apretada la de hoy. Como siempre, un no parar. <risa> Pues muchísimas gracias Marga, buen trabajo y volvemos a escucharte y a verte sí, a la una. Volvemos a partir de la una con toda la información de este jueves 11 de marzo, una fecha también clave que bueno son ese, se cumple ese, esos 17 años de ese atentado mm -hmm. eh, fatídico aquí en España y bueno por supuesto también a las 9 y media todas las imágenes de esta jornada en el Telenitab a partir de las nueve y media con Salvador Cambello, por supuesto, en nuestras redes sociales, toda la información de, de hoy, de este 10 de 11 de marzo, jueves. Pues muchísimas gracias, eh, Marga, a la una, como hemos dicho, todas las noticias y con las citas que has eh, enumerado, de Tele de con la actualidad local que será a las 9 y media en el informativo Telenit. Gracias. Hasta luego Ros. Hasta luego. Y nosotros seguimos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con la crónica deportiva con Paco Gómez, pero eso será en cuestión de segundos. Antes una cuña publicitaria 101.4 Teleelch Radio Marca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 Pues con la sintonía deportiva damos paso, ahora sí, a nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol está convencido de que puede dar la sorpresa este próximo sábado en Valdebebas, en el Alfredo Di Stéfano, ante todo un Real Madrid que tampoco está en su mejor momento y que quizás tenga más la cabeza en la Champions que en la Liga. Lo cierto es que para ese encuentro el técnico frangiverde, Farhan Escrivá, podría repetir con su once de gala con la vuelta de Johan Mojica al puesto de lateral izquierdo. Y es que Las claves de la mejoría del Elche, tras la llegada de Fran Escrivá, son evidentes, sobre todo buscando un equipo ordenado y equilibrado, que hace las cosas sencillas, con esa solidez atrás y con más llegada en punta de ataque, con un 11 mmm, reconocible, sin apenas variaciones, con goles de estrategia, ya van dos en los cuatro partidos disputados con los seis puntos que se han conseguido en el Martínez Valero como digo, eh, claves de un equipo que poco a poco sobre todo con el mensaje del técnico ha calado muy rápido está dando su su mejor versión y ahora llegan no digo ni mucho menos agrandados pero sí con confianza tras la importante victoria ante el Sevilla y es que el Elche va a afrontar en ocho días tres partidos a domicilio muy complicados frente al Real Madrid el sábado el miércoles siguiente contra el Sevilla Y cuatro días después, en el Alfonso Pérez contra el Getafe. Dani Calvo habla de la oportunidad de dar la sorpresa en Valdebebas. Contra el partido contra el Madrid, yo creo que va a ver un buen bloque. Eh, estamos trabajando esta semana muy bien y vamos a llegar eh, con garantías. Uno de los mejores eh, equipos que hay que hay en el mundo, eh, bueno unos jugadores eh, top. Y lo que como te he dicho, nosotros vamos a estar, eh, muy juntos, aprovechar nuestras nuestras opciones, cometer los mismos errores porque son muy precisos. Y bueno pues eh, luego luego dirá ¿no? el, el partido pero bueno nosotros vamos como te he dicho con las garantías para sacar los tres puntos el partido aquí le hicimos un le hicimos un encuentro muy complicado al Madrid, no es estando muy cerrados eh, dándole salidas por fuera por dentro apenas tenían espacio que es lo que lo que ellos querían encontrar y bueno al final yo creo que esa es un poquito la línea como dices tú eh, ir a madrid con, con esa intención y sobre todo por en otras ocasiones para poder ganar el partido Pues vamos a ver si el Elche puede dar la sorpresa y conseguir algo que nunca ha hecho, ganar en el campo del Real Madrid, aunque en este caso sea el Alfredo Di Stefano Para ese partido la única baja la de Rigoni, bueno, la de Piatti, que todavía eh, no eh, entrena con los compañeros y, no, y debe de coger el ritmo en un plan específico, mientras que Joja Mojica sería el alta que apuntaría directamente al once titular. Hasta luego hasta luego paco eh, gracias eh, nosotros eh, continuaremos ahora cerrando esta ronda de noticias con la información meteorológica con vicente bordonado pero antes hacemos una recapitulación de lo que ha supuesto el programa la blota hoy jueves 11 de marzo hemos tenido hemos comenzado a las 9 de la mañana pues con la entrevista al secretario territorial de ugt ismael Senén por esas concentraciones que han convocado en todo el país para reclamar al gobierno central que ponga en marcha la agenda de las reformas sociales con una reforma con la derogación de la reforma laboral con una revalorización de las pensiones y sobre todo con una subida del salario mínimo interprofesional Son tres eh, pilares básicos los que van a reclamar los sindicatos mayoritarios en todo el país, con concentraciones ante las subdelegaciones de gobierno. Pero aquí, en Elche, lo van a hacer con una concentración ante el ayuntamiento. Luego hemos continuado con una entrevista a la jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General, Mar Masiá. ...quien nos ha hecho balance de este primer año de pandemia... ...porque hay que recordar... ...que el pasado 11 de marzo de 2020... ...se declaró por parte de la Organización Mundial de la Salud... ...la pandemia del COVID-19... ...desde ese momento hemos tenido pues medidas restrictivas... ...sin precedentes... ...se han ido sucediendo y todavía continuamos... ...hemos podido salir... ...y después de esa entrevista con marmacia Masia... Hemos abordado la tradición de les Lesbelles de Serra y ahora llegamos a las diez y media de la mañana. Faltan dos minutos para llegar a las diez y media a esa ronda de noticias. Ha estado Marga García haciéndonos el repaso de la actualidad local. Hemos terminado con, el cron, con la crónica deportiva y ahora nos queda la crónica meteorológica. Pero esto será después de unos segundos de publicidad. 101.4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 y la vaquería del camp del Muy buen día, continúa la estabilidad atmosférica durante esta noche en la estación meteorológica de Telaels hemos alcanzado mínimas en torno a los 10 grados en el sur del Caldaels hasta los 5 o 6 grados, para hoy vamos a tener una jornada con predominio de cielos despejados, en el último tramo o ya entrada la noche veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad sobre todo de tipo alto, viento en calma por la mañana, flojo de suroeste a partir del mediodía temperaturas en ascenso, hoy alcanzaremos aquí en la ciudad Max en torno a los 21 grados en el sur del camp del los 22 23 grados mañana viernes continuará la estabilidad atmosférica con algunos intervalos puntuales de nubosidad de pico alto viento en calma por la mañana flojo de componente perral a partir de mediodía temperaturas que seguirán subiendo también con el avance de la masa de aire cálido máximas en torno a los 22 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 13 grados para el fin de semana la cambios, entra el viento de componente marítima, retrocede algo la masa de aire cálido y esto se va a traducir en un descenso de las temperaturas máximas en torno a los 18-19 grados, abundante nubosidad durante la jornada del sábado y ya para el domingo predominio de cielos despejados. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca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 que me pilles en la cocina emmadornado de harina con las manos en la masa ven conmigo Bueno ven pues con esta decirlo. sintonía comenzamos este rincón Vengan gastronómico juntos, con nuestra compañera Manoli Gilaber que se encuentra en el Aquí estudio no de Teleelche Radio Marca Míralos junto a otra ya compañera Nieves Gil Pues buenos días Buenos días a ambas con bueno, y yo me gustaría ya que el día de la mujer pues eh, nieves y yo no tuvimos la suerte de estar en el programa pues eh, que yo quería pues como mujer emprendedora y como mejor bueno. Pero bueno, mis... eso es un reproche de que no estuvisteis en el programa. No, no, no, ni mucho menos. Porque mira que podía haberos invitado, ¿eh? De hecho, no, no, mira, no, no. Nieves Gil no estuvo, pero está en las campañas de promoción por la igualdad. Y aparte o sea. ya dejó su mensaje grabado en el programa de Rosa. Su mensaje quedó patente, desde luego. Que y sí. hoy lo vamos a reforzar. Por supuesto que sí. Decía yo que, bueno, que hay mujeres que son muy emprendedoras, mujeres que son muy trabajadoras, y desde luego, Nieves, tú eres... Una de ellas, porque 25 años que cumplís este año las bodas de plata en el Fogón, con lo joven que eres, bueno, empezaste siendo una cría y tu trayectoria profesional es ya muy larga, ¿no? Pues la verdad es que así, así ha sido tal y como tú estás comentando. Eh, yo empecé, bueno, todas las empresas empiezan con un emprendedor ver, o emprendedora, mira, nieve, en este caso emprendedora. Nieves, te voy a, nieves, te voy a pedir... ...que te cambies de micrófono... Pues nada, se lo cambia... ...el, el negro, sí, al negro... ...venga, ¿Vale. vamos a ver... ...ahora... ¡Hala, muy bien! <ríe> <ríe> sí que funciona, ¿no? Tenemos, tenemos un problema con el micrófono... El juntos ...pero... Juntos, ...tenemos distinto. un problema pero aquí está bueno pero pero esto es como, Alcaza, esto es como las cocinas como con... las cocinas verdad y que un día no pues, pues, funciona el horno que un día no va a la plancha pues supuesto, son cosas que, que pasan que estar pendientes todos los días en la actividad de la cocina pendientes pues de mil tiempos de temperaturas y entonces claro esto es muy habitual en, en la cocina no este trajebaneje y está este pequeño estrés diario sí, pero es que en las cocinas el estrés es habitual no habitual, especialmente sí. ...las horas puntas de más trabajo... ...todos lo queremos todo a la misma vez... Sí. ...imagino que vuestros pedidos también ocurría lo mismo... ¿no? ...y cuando bien. ocurre una cosa así que se estropea algo... ...tenéis re tenéis recursos siempre... ...hay claro. que buscar recursos y nuestra plantilla está formada... ...mayoritariamente por mujeres... ...con lo cual tenemos recursos indefinidos... Vale, vale <risa> ...tenemos recursos indefinidos... no ...eso sí es cierto... ...que siempre reivindico el papel de la mujer... ...a nivel profesional... El, por la capacidad que tenemos de adaptarnos a nuestro entorno y a las circunstancias y de saber resolver en cada momento la, la situación, ¿no? Entonces, la verdad es que es una riqueza muy grande y yo no entiendo, como he comentado en muchas ocasiones, las empresas que renuncian a ese valor y a ese a esa riqueza, ¿no? Profesionalmente, por supuesto. Mira, sus ideas por ejemplo, también me dejó su mensaje para el Día de, de la Mujer y decía, fíjate tú... Sí que con tantas estrellas Michelin que hay repartidas en España que pocas mujeres las tienen, una de ellas es susidias, que tenemos la suerte de tener la, eh, una estrella Michelin en Elche, pero qué poquitas estrellas se dan a mujeres cuando son igual de válidas, ¿no? Y hay mujeres muy importantes en las cocinas. Efectivamente. Ahí hay desde luego el, el el tema da para mucho. Y daría mucho para, eh, para empezar a, a desglosarlo, ¿no?, del por qué pasan estas cosas. Eh, fíjate que la cocina siempre se ha considerado, a nivel profesional, de hombres. Pero a nivel profesional, cuando las, la mujer ha sido el soporte de la cocina. A nivel familiar, siempre. siempre Efectivamente, no. Y a eso. nivel de cocina también. Los Exacto. grandes cocineros han aprendido de sus madres. Uh -huh. Sin embargo, nunca les ha dado... Como Joan lesado. Roca, por ejemplo, que siempre hace gala de ello no han estado reconocidas como profesionales, siempre han estado eh, detrás y cubriendo las espaldas a la figura del chef, del hombre que dirige la cocina, que crea y demás, cuando realmente han sido esenciales en la cocina. no Entonces, claro, hay que ir reivindicando ese papel y gran parte de, ese, de esa responsabilidad la tenemos las mujeres, precisamente, las mujeres que trabajamos, que nos esforzamos, que luchamos, que hemos estado eh, toda la vida desarrollando carreras profesionales pueda dar testimonio de ello no y decir uh -huh. bueno que eso es así que la mujer hay que reconocerla en el terreno profesional y todo además te ha ido formando muchísimo durante todos estos años estos años me consta que has sí. tenido que hacer un esfuerzo doble porque estar trabajando en un trabajo tan intenso como es la hostelería y estar eh, haciendo tus estudios universitarios pues cuesta mucho no pues eh, sí. pero bueno la experiencia se avala y esos 25 años están ahí para demostrarlo. ¿Cómo empieza tu carrera profesional? Pues mira, como te comentaba antes de lo del micro, <risa> <Canto> por eso <risa> pues pues eh empieza, todo empieza eh, con una idea y entonces la idea es de que cuando yo empecé Eh, todo lo que había en comida para llevar, era para el fin de semana, festivos... Entonces, eh, habitualmente las personas comían en casa, pero la mujer trabajadora, después de cumplir su larga jornada, tenía que llegar a casa por la noche y ocuparse de preparar la comida para la familia para el día, para siguiente, el día siguiente, ¿no? Siguiente. Entonces eh, yo vi ahí una oportunidad ¿no? y yo pensé que, que esto podía ser muy útil y que iba a dar un servicio muy necesario ¿no? con la incorporación de la mujer cada vez más al terreno laboral. Entonces de ahí surgió la idea y bueno la verdad es que tuvo muchísimo éxito, fue muy bien aceptada el hecho de, que, de tener un establecimiento en que todos los días de la semana laboral, día festivo, eh, pudiera ir y pudieras encontrar el plato que te gustara. Desde el lunes al domingo. Efectivamente, y además elegir para cada miembro de la familia que pudiera comer el plato que ese día eh, le apeteciera y que, por ejemplo, a lo mejor una persona que lleva una dieta vegetariana pues no se ve excluida o tenga que estar apartando la, la comida del plato porque no quiere tomar ese tipo de alimentos, ¿no? sino que allí pues tenga esa opción. Ahorro de tiempo y, por supuesto, ahorro de dinero, porque en el mismo dinero que puedes hacer tú, prepararte un plato eh, para ti, con esa calidad, con esos productos de cercanía, nosotros hacemos 10, porque en el mismo tiempo vamos eh, podemos tenemos la capacidad técnica de desarrollar esos platos a mayor cantidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, en eh, dos personas que o sean una, una pareja, te ¿Qué? pones a hacer un arroz con costra... ...y te sale más caro que si vas y te compras tus raciones, Por porque supuesto, es que eso está más que demostrado. Está, está más que demostrado y actualmente eso es así. De hecho, vemos como la comida para llevar se ha ido imponiendo como algo eh, esencial. Es, ya es un servicio esencial, ¿no? Entonces, eh, aparte de que ahorras tiempo, ahorras dinero y además con testimonios de clientes que así lo confirman, ¿no? Que el tiempo que antes su tiempo de descanso tenían que ir corriendo, acercarse a hacer la compra preparar después recoger eh, prácticamente no tenían tiempo no no descansaban nada sin embargo ahora este tipo de servicio pues les ha cambiado la vida ¿no? uh -huh. porque eligen cada uno lo que quieren incluso lo pueden elegir con mucha antelación el día anterior entras en la tienda online por la tarde por la noche tranquilamente cuando quieras haces tu compra, miras todo lo que hay haces tu compra y cuando te acercas al establecimiento es simplemente dar tu nombre y recoger el pedido, con lo cual el todo el resto del tiempo es para disfrutarlo eh, tranquilamente, descansar y estar con tu familia. La primera El primer establecimiento fue el del sector quinto, ¿no? Sí, efectivamente, ahí cuando empecé, como tú has dicho antes, pues hace muchos años, eh, muy jovencita pues ahí, madre mía aquello me parecía inmenso era una cocina grandísima un, una tienda muy grande ¿no? y, pero la verdad es que ahora pues se ha quedado pequeña porque poquito a poco hemos ido creciendo empecé y poco a poco fueron incorporándose personas, hemos ido formando un equipo de trabajo a lo largo de los años de hecho hay personas en el equipo pues que llevan, llevan años, muchísimo ya. tiempo y eso que nos da la posibilidad pues de implantar nuestra filosofía no se puede implantar un estilo de trabajo y una filosofía de empresa si las personas no llegan a conocer en realidad esa empresa si están eh, siempre eventuales entrando saliendo mm. eso no es posible para desarrollar un proyecto y no sólido, coges, no coges claro, el interés necesario efectivamente ni si los más tiempo, tú has comentado a antes muy importante y es el tema cómo te formas. La formación debe ser continua, siempre. Por lo tanto, una de las cosas que más valoramos en el fogón es la, la actitud de la persona, que la persona eh, tenga ese interés permanente por aprender, Y que sea capaz de asimilar eh, nuevas ideas, nuevos conceptos, porque el mercado va cambiando, imagínate, a lo largo de 25 años. Estamos en un mundo totalmente diferente y hay que saber que esa formación a lo largo de nuestra vida debe de estar presente. Y en la hostelería y en la cocina no se deja de aprender nunca, ¡Nunca! y de innovar. siempre hay una constante Siempre. innovación, tanto en, en, en aparatología como en, en, en gastronomía, en, en tendencias, en, porque también esa, hay tendencias. Eh, efectivamente, sobre todo, hay tendencias, hay modas. Claro que hay modas. Y se descubre a nivel nutricional formas de cocción y alimentos que nos van a favorecer muchísimo. Entonces hay que estar siempre ahí en la vanguardia, aprendiendo, estudiando y sabiendo cómo eh, podemos dar eso, todos esos beneficios a nuestros clientes. Uh -huh. Y el contar además con todo el personal cualificado, que es muy amplio, que no es cualquier cosa. Tienes no. a tu dietista, bueno, tienes a tu marido a Francisco, que es, es el gran chef sí. y es la el 50 el, el otro 50% es claro. un negocio familiar, podríamos decir, sí. porque estáis vosotros y luego las personas que tenéis trabajando llevan pues toda la vida con vosotros. Exacto, sí. Es la forma que para mí, desde luego, que más a gusto se trabaja, en el cual sí se puede dar un paso adelante y desarrollar proyectos porque eh, como familia estamos todos implicados y sabemos que en ello nos va el, el futuro Y bueno la, y la verdad es que es muy muy grato no trabajar en ese ambiente de no sé de cordialidad de, de, de, de intimidad hasta cierto punto no de confianza saber, de sabernos entender efectivamente ¿no? uh -huh. eso eh, desde luego es muy importante y yo creo que es parte del éxito de este proyecto del fogón licitano el, el segundo establecimiento fue el del centro en, sí. en la calle camilo flamarión lamar sí, uh -huh. sí sí y bueno ahí ya llevamos siete años la verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos, eh, primero por la acogida que tuvo desde el principio y ahora porque realmente estamos prestando un servicio eh, esencial. Cada tienda tiene un público diferente porque está ubicado en zonas distintas, uh -huh. unas de más actividad profesional, otras son zonas más residenciales entonces eh, sí que es verdad que los menús de cada día que diseñamos hay algunos hay algunas variaciones siempre se siguen unas líneas de, eh, de lo que se debe de comer y que sean como eh, Siempre platos equilibrados, ¿no? pero también eh, nos fijamos mucho en las preferencias de, de las personas que acuden a cada uno de los establecimientos. Vas cogiendo datos conforme van claro. pasando los días y las semanas y sabes lo que te van pidiendo más o menos. ¿no? Efectivamente, no hay eh, tiendas donde les gustan más pues la innovación el estar cambiando de, de platos, de recetas, más continuamente. Y hay otras zonas donde las personas lo que quieren es llegar y encontrar ese plato. El plato de toda la vida, el que ellos tomarían eh, en su hecho casa. por ellos en su casa, efectivamente. Uh -huh. Y entonces, pues nosotros sí que vamos perfilando todo eso. ...y buscando pues que el cliente siempre quede satisfecho. Y luego el último establecimiento, el tercero ya de vuestra cadena... Sí. Eh, ...que está en el parque empresarial... Exacto. ...que está dirigido también a otro tipo de público... ...a gente que está trabajando, que tiene muy poco tiempo... Exacto, allí detectamos otra necesidad... ...y no había en, este, en ese momento, no había ningún... Eh, ...digamos recurso de este tipo, ¿no?... ...para personas pues que prefieren eh, dedicar menos tiempo... Parar menos tiempo a comer, pero luego terminar su jornada mucho antes para, para dedicarse a sus cosas. ¿no? Entonces nosotros siempre eh, intentamos eh, recuperar tiempo. O sea, que las personas tengan tiempo para dedicarlo a lo que quieran. Desde luego manteniendo una, una alimentación saludable. ...equilibrada, porque ese es uno de los... Eh, ...de vuestros pilares fundamentales... Sí, ...y de las cuestiones que nos han planteado... durante ...desde que abrimos el en el parque empresarial... no ...es personas que a diario... ...tienen que comer fuera de casa... ...por lo tanto tienen ...y poco llevar, tiempo... ...claro, y tienen que llevar una alimentación sana... ...no pueden estar comiendo comidas procesadas... ...y comidas Bocadillos envasadas... ...bocadillos todos los días... ...claro, entonces eh, quieren su plato de caliente quieren su pescadito a la plancha, quieren surtido de ensaladas y entonces eso es, digamos, lo que nosotros ofrecemos allí y que la verdad pues también hemos tenido éxito. Yo creo que con la pandemia hemos aprendido mucho más a utilizar este, estos servicios, ¿no? Nos ha, ¿Sí? nos ha abierto un poco los ojos por la situación en la, en la que hemos vivido, ¿no? Claro. El cierre de la hostelería, eh, el, el confinamiento, la situación general, claro. nos ha hecho más eh, habituarnos a a claro. ir a, a buscar nuestra comida ya preparada y hecha ten en cuenta que ha sido eh, servicio esencial mm. entonces eh, desde luego pues eso también ha hecho a, digamos que abrir la, la conciencia no a que a este tipo de, de servicios y a que eh, podamos tenerlos eh, siempre accesibles no tanto si no tienes tiempo como si no las personas mayores pues que no, no pueden cocinar o, o no deben no porque ya les supone un, un esfuerzo es excesivo. Entonces uh -huh. esto se ha transformado en un servicio esencial. Y eh, bueno, por otra parte, nunca, nunca debemos de renunciar a eh, la parte social, que es cuando podamos pues ir a sentarnos en una mesa, compartir eh, una buena comida y no sé, y a estar a gusto y, y, a, y a socializar con las personas que tenemos en nuestro entorno. No debemos nunca de perder uh -huh. eso. Yo quiero que me cuentes una anécdota. tú voy me meter un compromiso. Sí, bueno. Me la contaste, <risa> contaste hace unos cuantos años. Sí. Eh, tú antes de trabajar... Para El Fogón, sí. eh, que ya han pasado 25 años, trabajabas en otra empresa que no tenía nada que ver con la hostelería. No. Eso también te hizo cambiar de profesión. ¿Qué, sí. qué, es, ¿Qué es lo que te pasó? Cuéntanoslo. Sí, pues fíjate, fue una gran oportunidad. Yo siempre intento sacar de, de cualquier problema, cualquier cosa que, que pase cualquier circunstancia nada eh, es por casualidad efectivamente dicen. pues intento sacarle la parte positiva ¿no? y a partir de aquello eh, yo pude dedicarme a algo que realmente me, me gustaba más no me dio ese empujón y sí, fue la empresa donde yo trabajaba además desde muy jovencita porque yo me puse a trabajar muy muy joven muy pronto y eh, bueno ya con el tiempo pues fui asumiendo responsabilidades hasta conseguir eh, pues un nivel de responsabilidad bastante alto en el que el equipo en el que, que estaba formado y eran personas pues bastante mayores. Yo a lo mejor con 20 años, pues el resto tenía 50, 45, 50, 55 años. no Entonces yo llegó un momento en que eh, pedía a la empresa y pedía a mi jefe que me subiera el sueldo, porque yo consideraba que... Eh, era justo que los hubiera porque, porque por, por, las correspondiente que a la responsabilidad y al trabajo que yo estaba desempeñando, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi jefe, que es una persona que ya no está y a la que tengo que decir que yo le guardo mucho cariño y siempre le he agradecido el tiempo que estuve allí con él, y la oportunidad que me dio, pero en ese momento eh, me dijo, eh, ¿eres la mujer que más gana en la empresa? También tengo que decir que habían pocas. Eres la mujer que más gana en la empresa. No querrás ganar lo mismo que un hombre, porque eso no va a ser. Entonces, claro, yo en ese momento ya, mi vida cambió. Fue ahí en ese momento, ¿no? Mm. yo Porque a mí me puso una pared que yo no podía saltar. O sea, mm -hmm. decir que mi, por mi condición de mujer, yo ya no iba a poder eh, ganar más, aunque me matara a trabajar. Eso daba igual. Simplemente era mujer y no podía eh, pasar de ahí. Entonces, claro, dije, bueno, pues aquí mi tiempo ha terminado, ¿no? Y tranquilamente pues, decidí marcharme de la empresa. Luego, si es verdad, que creo que él pues recapacitó y, me, y le dije no. Pero ¿no? ya porque, se le había hecho tarde. Eh, efectivamente, no no por nada, sino porque cuando eso está ahí, si eso es la filosofía de la empresa, yo aquí no tengo nada que hacer, ¿cuánto mm -hmm. más tiempo puede estar esta situación? ¿Meses? ¿Meses? Algún sí, sí. año, pero sí, sí. desde luego para seguir, ¿no? porque además yo era una persona joven, con ganas de hacer muchas cosas, con ideas y no y en ningún momento me podía ver relegada. No he aceptado nunca que eh, por ser mujer eh, se me dieran menos eh, oportunidades. Yo siempre he estado dispuesta a hacer el esfuerzo que hiciera falta a aprender. ...y mi puesto de trabajo a cumplir y a dar la talla... ...pero claro, si ya anteponemos algo así... ...para justificar un salario más bajo... ...unas condiciones de trabajo eh, eh, penosas... ...desde luego no, no estoy dispuesta". Es que el primer amor de una mujer tiene que ser precisamente el amor propio. Y eso, desde luego, nunca nos puede faltar. Bueno, pero estamos ya, oye, qué tiempo tan bueno tenemos, bueno, ¿no? Ya estamos ya con buenísimo. un día que ya apetece sí. empezar a pensar sí. que la primavera la, cada vez está más cerca o al menos el buen tiempo ya parece que está aquí y eso gastronómicamente también supone un cambio, ¿no? Pues sí, por supuesto, ya ya vamos notando eh, esos cambios a nivel en eh, nuestras tiendas, los puedes ver y en la tienda online también, ¿no? Ya vamos eh, haciendo cocciones un poquito más cortas y eh, añadiendo platos y recetas con más productos en crudo, más frescos. Y ahora empieza una temporada buenísima para todo lo que son las frutas, se llena todo de color, la huerta llena de colorido. Los tomates, tom aunque da un poquito Aún para eso, poco, pero bueno, sí, ya... Pero, sí, sí, pero ya vamos empezando, sí. ya vamos viendo esa esos frutos, ¿no? Que han estado a lo largo del invierno, pues es como más monocromática, ¿no? La, la, las recetas, los platos, y ahora pues se llenan de color, ¿no? Entonces, eh... Es muy importante que recurramos sobre todo a productos de cercanía, a lo que nos da la tierra, a lo que nos da el mar. Estamos en una zona privilegiada. Y aquí, para la mujer, en este momento, en esta temporada, empiezan a haber eh, productos muy interesantes y que nos van a ayudar mucho a mantenernos en, en buen estado. Mm -hmm. Concretamente a la mujer, ¿qué productos son esos? Cuéntanos. Uy, pues fíjate. <risa> siempre tenemos que ir a la raíz, que es... Que, que, ¿Qué es aquello que debemos de mantener sí o sí? Pues unos buenos niveles de calcio, de magnesio, vitamina C y hierro. Eso es fundamental para la mujer, mm. en los huesos y que la sangre esté fuerte, porque a lo largo de nuestra vida pues vamos teniendo eh, cambios. Eh, cambios ¿no? mm -hmm. Entonces, eh, todo aquello que nos aporte frescura, eh, no basar, por ejemplo, la legumbre es buenísima para nosotras, ¿no? Eh, ¿no? No tener demasiada carga energética, no tirar mucho de productos que nos que tengan muchas calorías. Nosotras tenemos que cuidar mucho el tema de las calorías, ¿no? Porque eh, nuestro cuerpo así nos lo, nos lo indica. Y luego tener un nivel óptimo de proteína para que tener una masa muscular fuerte y que podamos... Eh, desarrollar todo todo aquello que queremos no a lo largo del día y a lo largo de nuestra vida uh -huh. entonces platos de legumbres y eh, mucha vitamina c la vitamina c qué hace pues que se fije el hierro en la sangre o sea y es muy importante porque hace que tengamos un buen tono muscular entonces eh, por ejemplo te voy a dos de los platos que a mí me encantan y que tenemos hoy uno es el cocido vegano cocido vegano Cocado vegano efectivamente lleva todos los componentes de un cocido pero le excluimos pues cualquier producto de tipo animal uh -huh. entonces está muy bueno con todas sus verduras y lleva los garbanzos patata apio eh, na bo chiribía zanahoria y es un está eh, riquísimo con cúrcuma que le da, la parte le aporta aparte de salud, pues le aporta uh -huh. un sabor muy especial sí. y muy, muy fino, y luego otro por ejemplo son las faves con almejas, me encantan a, a mí me, me encantan. encantan también, y además sabes que para la mujer es eh, es un plato buenísimo porque aparte del hierro que contienen las legumbres, Está pues tenemos las almejas el calcio también, de exacto. las almejas y las almejas que son muy ricas en calcio y en zinc, uh -huh. que es fundamental para que nosotras eh, nos mantenemos, eh, nos, podamos mantener ...contener nuestro organismo... Y ...igual que los mejillones... ...que también están ahora de, también, de primera temporada... ...a muy buen precio, están buenísimos... Exacto. ...y que tienen un montón de hierro y de, y de calcio... Claro ...los mejillones... Sí. ...tenemos que fomentar todo lo que tenemos de cercanía... ...recurrir a ello... ...porque tenemos una zona muy rica... ...y tenemos una gastronomía muy variada... Uh -huh. ...pues nos vamos a marchar con la esperanza... ...de que las cosas vayan mucho mejor en la hostelería... ...hoy, hoy se, se, se esperan cambios... ...se anuncian cambios que eh, empáticamente ya ya se sabe, ¿no? Que Nieves, por ejemplo, que en vez de cuatro personas vamos a estar seis en las terrazas, eh, sí. se espera que sea así, ¿no? Sí, se espera que sea así, pero también tengo que comentarte que no va a ser su, no va a ser suficiente que la hostelería está en un en, está exhausta Y que bueno, que también simplemente eh, un comentario y es que veo que las grandes figuras y los grandes referentes de nuestra gastronomía eh, ya están alzando la voz, ¿no? Están Ajá. alzando la voz y manifestando pues eh, el problema por el que está pasando eh, la hostelería, algo que es un pilar fundamental en nuestro PIB y en nuestra proyección como marca España eh, internacionalmente. Pues llegamos ya al final. Como siempre, ha sido un placer escucharte, Nieves. Como siempre, aprendemos mucho y hemos conocido un poquito más hoy sobre tu historia en, en el Fogón Ilicitano. La claro semana que sí. viene más. Aquí estaremos. Gracias. Gracias a vosotras.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 101.4, Tele-Elx, Radiomarca. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Pues hemos llegado ya a las 11 en punto de la mañana. Nosotros vamos a poner el punto final a este programa La Glorieta y lo hacemos con la música de Luz Casal, con esa canción que compuso hace 17 años y que dedicó a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004. Un nuevo vi, un nuevo día brillará, una canción que nos sirve para también todas las víctimas que hemos quedado atrapadas por esta pandemia del COVID-19 que hoy cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud la declaró como tal. Nosotros con Luz Casal ponemos el punto final y volvemos mañana viernes. Hasta entonces.